Es bueno que haga conocer lo que le pasó el otro día del accidente. El concejal vivió en carne propia. Hay médicos que tienen ítem de TGN, son intocables, porque su jefe es usted. Nadie más puede llamar atención. Pese que trabaja en un hospital municipal, la infraestructura, equipamiento es del gobierno municipal, pero como son de allá, el ítem de TGN, intocables, porque están bajo sindicato bajo colegiados. Bueno, hay... Hay un maltrato, creo que no han venido algunos del control social. Es bueno que sepa también nuestra ministra. No solamente lo bueno hay que difundir, también las debilidades, tenemos que informarle. Esos médicos, malos médicos, señora ministra, con un informe de un concejal, de alcalde, de algunas autoridades representando el lugar, debe ser destituido, cambiado. Pues necesitamos gente que trabaje, que apueste por este proceso de cambio. Solamente hay algo, muchos médicos se suman, pero hay muchos también que se van a otro lado. dice mi jefe es el CEDES, dice mi jefe es la ministra, ¿y qué tiene que ver usted? Pero trabaja en nuestra casa, la casa es del, de la alcaldía. Nosotros pagamos luz, agua, medicamentos y le tratan mal con las patas a la gente, como si fuera gratis.